Marcos Cuelles, del FREPAN. Marco, buenos días, Pablo Cucharini y Johnny Moleker, te saludan. Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, bien. Eh, Marco, junto a Villatorro, a Félix Villatorro, su colega de bancada, han presentado un proyecto... Para que, en el cual le piden al Intendente Leandro Alto Laguirre que inicie algún tipo de gestión con el Gobierno Provincial para que les ayude a reflotar el plan director eh, este, que eh, maneja el, el acuífero de Anguil Santa Rosa Uriburu, para que eh, con ese plan director eh, se abastezca de agua potable a la ciudad de Santa Rosa. Sí, a ver, me parece que este, este proyecto lo presentamos allá por el 4 de enero, cuando estaba en plena coyuntura por la falta de agua en la ciudad, eh, y se manejaron varias alternativas de hecho el gobierno provincial está llevando adelante una, eh, que lo ha presentado públicamente el ingeniero Enlegel la cual han decidido perforar eh, en, a la altura de Padre bodo 60 pozos e inyectarlo al acueducto del río Colorado, eh, a diferencia de la propuesta nuestra que era refletar el viejo plan director, dado que de los, de los 150 pozos solamente se hizo la mitad que eh, era el plan director del año 83 más o menos, eh, la diferencia que hay entre los dos propuestas es que indudablemente el que eh, lleva adelante la provincia ya tiene el caño o transportador que sería el, propio, el mismo caño que es del eh, acueducto del río Colorado, eh, ellos van a hacer eh, 60 pozos de un millón de pesos cada uno y esa es eh, la obra complementaria para eh, proveer de agua cuando salga de funcionamiento el acueducto del río Colorado. Nosotros, en realidad, lo que creemos que eh, necesitamos más previsibilidad por la ciudad, queremos que siga creciendo y eh, indefectiblemente hoy con los eh, 1.100 metros cúbicos hora eh, en, la, en la época estival, estamos ahí al límite, eh, con lo cual indefectiblemente vamos a seguir necesitando más provisión de agua. Esto no quita de ninguna manera resolver la cuestión de transporte interno dentro de la ciudad y, por supuesto, tampoco implica desprendernos de agua del Colorado, porque estamos convencidos de que la mezcla de agua es eh, realmente muy buena y le permitiría a la ciudad consumir agua de calidad. Así que un poco lo que le hemos pedido al intendente municipal es a ver si en conjunto nosotros podríamos, eh, desde el Ejecutivo, desde la Municipalidad, podríamos hacer las perforaciones, de hecho es algo que lo hemos hablado en su momento reunión de gabinete y lo ha planteado el propio secretario de Hacienda, podríamos avanzar en las perforaciones, lo que no tenemos por ahí capacidad económica es para generar el pequeño conductor de agua eh, del viejo plan director, pero eh, seguiría funcionando y siendo administrado por la propia Municipalidad de Santa Rosa. Eh, eh, Marcos, por... ¿Por qué fracasó el traspaso de, de, de la, del manejo de, del acueducto ese a aguas del Colorado? De, de, bueno, yo... en principio, porque en. Eh, yo creo que había una gran pérdida de autonomía municipal al dárselo a Aguas del Colorado. Agua del Colorado es una sociedad anónima. Agua del Colorado impone el precio y es el precio que tenemos que transferírselo a los, a los vecinos de la ciudad de Santa Rosa. Eh, de esta forma eh, nosotros podemos regular el precio en base a lo que nos sale, desde, desde, desde, de, por lo menos por costo, lo que nos sale a la, a la municipalidad, eh, producir ese agua y transportarla y distribuirla en la propia ciudad. Eh, en segundo lugar, Aguas del Colorado nunca dijo cuáles eran las obras complementarias que iba a realizar. Nosotros estamos diciendo concretamente, queremos los otros 75 pozos eh, para tener 150, una batería de 150 pozos para poder eh, proveer de agua a la ciudad, con lo cual equiparía casi a, a lo que hoy está eh, generándose entre Aguas del Colorado y el propio conducto del, de Anguil Santa Rosa Uriburu. Eh, y después, eh, un pedido concreto que le hizo el Intendente, y justamente por ahí fue lo que eh, más trabó, eh, es que... Eh, como no estaban especificadas las obras complementarias, que no haya eh, una sobreexplotación de los 75 pozos existentes. ¿Por, lo, ¿Por qué? Porque esto iba a generar una, una, eh, salinización, una, una perdón, una, una mayor eh, deterioro de la calidad del agua que, que, que estaban produciéndose en esos pozos. Eh, y eso fue un poco lo que dejó trunca esta, esta alternativa, en la cual, eh, vuelvo a insistir, si la decisión política se sido avanzar, nosotros lo único que pedíamos desde el Consejo Liberante era que se diga específicamente cuáles eran las obras complementarias, que se iban a hacer eh, en pos de, de, de, de, de garantizar de que no se iban a sobreexplotar a sobre los cinco pozos. Mm. Eh, Marcos este cambio de, de proyecto en realidad, porque ha trascendido eh, eh, hoy en realidad y desde ayer eh, una publicación que hiciste en Facebook, eh, eh, que presentaste un proyecto junto con también eh, Villatoro y, y se le ha hecho hincapié en, en los números que revelás ahí de la eh, gente que paga las tasas municipales, en realidad de los barrios que pagan las tasas municipales, y ha quedado un poco de lado la iniciativa Sí, se ha estimatizado más a los sí. vecinos que la propuesta en sí. Sí, en realidad nosotros la, los números que publicamos es porque es la situación inicial de la cual tenemos que partir, eh, pero nosotros no manejamos cómo se, se titula o cómo se... No, se, sí, se lleva. Entonces, digo, la propuesta en sí en realidad que pretende es eh, introducir el concepto de presupuesto participativo en una experiencia propia y no copiada de, de otro lugar de la República Argentina donde se esté eh, llevando adelante, como puede ser Rosario u otra ciudad, sino que lo que pretendemos es a partir, digo, esos números que están publicados son los números con los cuales se generó el presupuesto del año 2017, eh, es lo que ya la municipalidad prevé que es lo que va a recaudar este año aproximadamente de cada uno de los barrios de la ciudad de Santa Rosa. La intención que tenemos nosotros es, a partir de esos números como base, ver cómo podemos hacer para que eh, haya mejores contribuyentes y creemos que el mejor camino para eh, quitar la frustración de quienes a veces pagan un servicio y nunca lo ven que llegue al barrio, eh, es que participen a través de asambleas eh, barriales eh, en que se pueden invertir los muchos o pocos recursos que superen el piso que hoy está eh, publicado como... como eh, cantidad a recaudar por cada uno de los barrios. Eh, o en este caso no, no publicamos los valores, sino que lo que publicamos son referencias contra, cumplidoras contra total de, de referencias. Eh, pero bueno, digo, nos bueno, parece que es una posibilidad para que no haya tal frustración en los vecinos de, de, de ver que, como pasan generalmente con los impuestos de orden provincial o nacional, uno paga un IVA o paga un ingreso bruto y no sabe después en qué se devuelve eso a los vecinos. Acá, si bien es distinto porque uno paga una tasa por un servicio, eh, queremos que, ver si podemos hemos revertido esa frustración que hay muchas veces de no pagarla, eh, dándole la posibilidad de que participen en el presupuesto, teniendo en cuenta siempre que hay un montón de vecinos que no tienen para comer, mucho menos van a tener para pagar una tasa y para eso hay un sistema dentro del municipio que les permite subsidiar hasta el 100% de las tasas y eh, también permitiéndonos eh, descubrir o si se quiere revelar quiénes aquellos que pagan eh, contra aquellos que no pueden pagar y lo demuestran que a través de un estudio socioeconómico, quiénes son los que tienen capacidad de pago o no lo están haciendo que en definitiva parece que son los, justamente los que carecen de una solidaridad, solidaridad tal con el resto de la ciudad que pone en vilo eh, muchas veces la prestación de muchos servicios que se llevan ante el municipio. Bueno, entre los porcentajes más bajos de, de, de gente que abona las tasas están los barrios periféricos y específicamente los que han sido construidos eh, últimamente. Eh, ¿Crees que esta tasa baja eh, es, es solamente una cuestión de capacidad económica o se debe a lo mejor alguna queja de estos vecinos de los barrios más nuevos eh, con respecto a la, a la gestión del intendente? Bueno... No, yo, son números históricos, eh, no, no son nuevos, digo, si buscamos la estética de cinco años atrás, cuando se en los barrios, los números deben, no deben haber eh, sido eh, muy distintos de los que hemos presentado ahora. Eh, lo, justamente a mí lo que me, me da la sensación es de más que tener en cuenta la cuestión cuantitativa, tenemos que ver la cuestión cualitativa que es la que vos estás marcando. Digo, a ver, ¿por qué un vecino eh, no paga un servicio público sabiendo que en definitiva eh, va a significar que si todos nos contagiamos y ninguno paga, va a haber un, una, un pésimo sistema de prestación de servicio con lo cual nos, nos perjudicamos todos? Digo, yo creo que ahí nos falta por ahí esta cuestión de... Eh, A generar asambleas en las cuales también se pueda transmitir y bajar esta cuestión de que aquel vecino que no puede pagar y lo demuestra con un estudio económico que digo, tenemos cientos de casos, todas las personas que tienen un una sistema, tarjeta alimentaria no pagan las tasas, eh, los jubilados pagan hasta, eh, hasta el 40 o el 50% de las tasas, digo, todas aquellas personas que por un motivo u otro no pueden pagarlas, necesitamos eh, en cierta forma en poder mm, contemplarlas eh, digo, no hace falta que lo explique, que vivimos en una ciudad que no es justa eh, con todos y no todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, digo, me parece que el Estado tiene que intervenir, tiene que tratar de darle una mano a aquellos que menos tienen. Eh, eh, ser justo con quienes más tienen, eh, pero en definitiva lo que estamos buscando con esta herramienta es darle la posibilidad de que podamos decidir entre todos eh, si ponemos una luminaria más, si hacemos eh, media cuadra de asfalto o si eh, hacemos una cuadra con un cuneta. Digo, que, que todos podamos de, de, de, decidir en el barrio y ver que lo que ponemos a la municipalidad indefectiblemente vuelve, porque no nos olvidemos que a la municipalidad solamente recibe fondos por eh, las tasas, por los servicios, sino que además recibe fondos por participación provincial. Digo, el drama es que hoy eh, estas, estos guarismos que hoy vemos en las estadísticas nos implican que todo lo que entra de provincia sea destinado para medianamente cubrir este faltante que eh, muchos vecinos no nos están cumpliendo. Bien, Marcos, te agradecemos este contacto con Radio Kermés. Bueno, yo le agradezco a ustedes, le mando un abrazo. Bien, la palabra del concejal Marcos Cuelle.